El perro camina, ¡Guau, guau! la oveja lo mira, ¡Me, me! el pato le dice ¡Guau, guau! y se pone a nadar. El sapo pregunta, ¡Cro, cro! la vaca contesta, ¡Mu, mu! el loro repite ¡Mu, mu! y el caballo se sepa. ¡Sí! Así es la granja con sus pajaritos, conejos saltando. El perro camina, la oveja lo mira, el pato le dice y se pone a nadar. El sapo pregunta, la vaca contesta, el loro repite y el caballo se va. Así es la granja con sus pajaritos. Z drugiej con sus drugiej brzegi, z drugiej aquí para allá, el z drugiej brzegi, entre las gallinas